psicólogo clínico, señoras y señores, Nicolás Cerda. ¿Cómo está, don Nicolás? ¿Cómo están? Muy bien, por acá, estás? don Yari. Bien, gracias a Dios, don Nicolás, bien, gracias a Dios, el psicólogo clínico, don Nicolás Cerda. Oiga, don Nicolás, estábamos acordándonos reciente usted, porque aquí en Concon, un lamentable hecho, el día sábado recién pasado, dos jóvenes adolescentes manipulando un arma, nosotros conversábamos aquí en la radio Carnaval usted sabe que uno eh, eh, de los temas eh, más frecuentes en la radio es llegar a la familia y nosotros hablábamos como radio que uno de nuestros temas eh, para hablarle a la familia el tema del de cuidado con sus adolescentes pues aquí en Concon, bueno dos jóvenes eh, manipulando un arma y escuchábamos que hace algunas horas atrás falleció Uno de ellos, qué lamentable, don Nicolás. Sí, muy muy lamentable. La verdad es que eh, no solo el tema de los adolescentes, sino que hay que hacerse cargo, a ese cuesta mucho, digamos, ver el estado mental, a veces es una enfermedad, como dicen, una enfermedad silenciosa, que muchas veces el, el, el gobierno ha visto, ha dicho muchas veces, en muchos gobiernos se ha dicho que es importante, pero en verdad no se le toma la relevancia como como se le toma la enfermedad física, porque la, es una enfermedad invisible, no se ve. Y cuando ya se ve, eh, eh, a veces suele ser tarde, como lo que usted comenta, no solamente en el tema de manipulación de armas, no en el, en el tema de agresión, sino también en el tema de los suicidios, las depresiones, que también generan tanto daño, y, y sobre todo en, en épocas, digamos, complejas, como, no sé, Navidad, eh, el 18 de septiembre... Eh, son fechas que al final, los los, los, o, o de año nuevo, la gente se siente a veces más sola y, y, y generan este tipo de actos que, que al final los papás le lamentamos, digamos. ¿no? Así que es muy trágico lo que ha pasado. Yo no, no sabía que había fallecido esta persona. Eh, es lamentable. De hecho, eh, les a contar que ¿Sí? en, muchas, en muchas partes del mundo, de, de, de, para el tema de adolescencia, no encuentro que sea, un digamos, un... un eh es un remedio, no un remedio, es un parche por mientras. Eh, a veces en los colegios ahí está detector de metales, o sea, tenemos que llegar en Chile también a tener detector de metales para que los adolescentes no pasen alarma. No sé, ¿qué le, le, le pregunto a ustedes yo a ustedes. Si sí, eh, he escuchado hablar de aquello, yo no sé qué qué irá a suceder en nuestro país, hacia dónde vamos. ¿Por qué ha cambiado tanto el tema de la adolescencia, mayor cantidad de trabajo para los padres, eh, niños que de repente están muy solos en casa? Eh, don Nicolás, ¿cuál es su mirada como profesional? Usted que es psicólogo clínico. Mire, primer, primero que todo, siempre los padres, la, los primeros educadores, el primer modelo son los padres. Cuando los padres están ausentes aún tenemos un gran problema. Segundo, tenemos hoy día el tema de las comunicaciones. Estamos comunicados, pero incomunicados, porque estamos comunicados realmente porque tenemos una comunicación más rápida, más fluida a través claro. de los smartphones, pero, por otro lado, tenemos una comunicación más disfuncional, o sea, nos comunicamos peor, digamos. La comunicación no verbal, usted sabe que el 93% de la comunicación y la comunicación verbal, que es lo que se dice, es el 7%. ¿Por qué, ¿Por qué la gente dice, pero cómo? ¿Cómo puede ser esto tan así? Así es. Porque la comunicación no verbal en la comunicación física es mucho más importante para el ser humano que lo que, que lo que se dice. Es más, lo que uno ve es la coherencia del mensaje entre lo que se dice y lo que al final de cuenta el cuerpo hace. Y cuando no lo tenemos, no lo estamos no lo estamos viendo, no estamos viendo realmente lo que nuestros adolescentes dicen. Y si a, y si a esto le sumamos, que además la etapa del desarrollo, digamos, del adolescente es una etapa crítica que se llama, que para los audio escucha que haya una crisis no significa que sea algo malo la crisis significa a veces cambio de crecimiento pero si no si la crisis se transforma en una crisis desbandada si no hay límite si no estamos viendo cómo se está desarrollando nuestro adolescente, qué es lo que está viendo qué es lo que está sintiendo bueno, ahí es cuando empezamos a tener problemas Mire, ¿eh? qué, qué bueno lo que habla, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval, 13 horas, una de la tarde con 46 minutos, el psicólogo clínico, Nicolás Cerda, nos dio varias, aquí podríamos estar hablando toda la tarde, porque la verdad las cosas que da puntos maravillosos para, para nuestros auditores, la comunicación verbal la comunicación no verbal es un 93%, y la comunicación verbal es el 7%, ¿esto en un adolescente o en todo tipo de ser humano, eh, don en, Nicolás? En todo tipo de ser humano, si lo pasa ya. es que nosotros no nos damos cuenta, pero es súper simple, mira, yo le pongo, si yo llego, a digo, llego la, estuviera ahí frente a usted, yo le digo, ¿usted cómo estudiaría? Bien, bien, yo le pongo una cara, de, digamos, de triste, y con los ojos así medio lloroso usted no me va a creer, aunque yo le pueda decir, claro. no, pero pues estoy bien, en serio. ¿Por qué? Porque mi comunicación no verbal me está expresando otra cosa, y usted de guata le va a decir, mire, eh, esto esta es de guata que siente el, se siente la gente. De guata dice, a mí esto no, no me cansa, no me cuadra, no, no, sí. no funciona es súper importante eso que lo dicen como como esa sensación de escuchar a veces sus sentimientos está bien hacerlo, no estoy diciendo que siempre hay que tomar decisiones de guata que eso es otra cosa diferente pero cuando uno ve, sobre todo, usted me está hablando de adolescentes, cuando uno ve que su hijo dice, no, estoy bien, no papá no me pasa nada, pero de guata como padre, y nosotros vemos que no me calza, hay algo que no está bien, hay que quedarse ahí hasta poder saber la verdad acompañarlo hacer cosas diferentes a ver si los papás nos quedamos muchas veces en la primera respuesta ¿cómo estáis? bien ¿cómo te fue? súper bien y listo y uno piensa que no pasó nada y de repente pueden haber pasado muchas cosas en el colegio mm. y cuando esa sensación de guata y eso le digo a la audioscucha si tenemos la sensación de que no está algo no está bien bueno hay que preguntar hasta enterarse y a veces hay que sacar un poco el molde ir a jugar ponerse a jugar playstation con, con nuestro hijo no sé salir a caminar a la plaza hacer lo que a ellos les gusta hacer para que ellos se puedan abrir, porque si esto es un interrogatorio, obviamente el adolescente no se le va a abrir qué buena, hacer lo que a ellos les gusta hacer cosa de abrir la conversación porque claro, muchos padres pueden decir cómo creo la conversación cómo inicio la conversación, porque está cerrado como ostra pero hay que acompañarlos a hacer lo que les gusta hacer, pero es que no quieren de repente que a lo mejor uno comparta con ellos porque están sus amigos y todo el tema, pero ¿habrán otras posibilidades, don Nicolás? Mire, le cuento, le cuento una miroda una vez un paciente aquí a mi consulta eh, y había pasado por cuatro psiquiatras, cinco psicólogos y llega conmigo yo no soy un psicólogo, sí pero no me siento ni Freud ni, ni Jung, ni ningún ningún especialista mayor espero alguna vez llegar a hacer algo así pero no por ahora y, y bueno, ¿qué fue lo que hice? yo dije, me siento acá con este adolescente y digo, bueno, ¿qué hago? ¿sabes lo que le pregunté? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿qué juego juega en el, en el teléfono? y jugaba, él jugaba un juego se llama Brawl Stars cualquiera, da lo mismo, okay. Fortnite, da igual me puse a jugar con él y dije, enséñame ¿sabes que yo no sé jugar? ¿me enseñáis? y él me empezó a enseñarme a jugar y nos pusimos a jugar en la sesión a jugar, nada más y después nos empezamos a jugar porque se puede jugar el Brawl Stars se puede jugar en equipo y él me retaba, me decía oye no, pero es que pon, pégale así, ponte más acá ponte en la esquina y a medida que, que fuimos jugando le fui preguntando cosas, tampoco, oye y, y esto lo jugué con tu amigo eh, sí, normalmente tengo un, un equipo oye, ¿y cuándo lo jugáis? no, cuando llego a la casa Ah, oye, ¿y siempre esté jugando estos juegos o de repente, no sé, salía a la plaza? Y, y se fue dando la conversación. Claro. Terminó, terminó la sesión, para usted sepa que normalmente este niño iba a una sesión y después se iba. Y la mamá me va a frente a mí, que además eso no se debe hacer, pero, pero ya lo hizo. Eh, oye, te gustó la sesión? <risa> y yo al frente. Me dijo, sí, me cayó bien el psicólogo. Así me lo dijo, así en mi cara. Y después vino muchas más veces y jugamos un rato Blastar, jugamos diferentes cosas. Y después íbamos conversando y al final se terminó en que él me empezó a plantear cosas que quería cambiar de sí mismo. ¿Me entienden? Y me empezó a contar sus problemas. Eso es lo que yo digo. A ver, no es necesario, esto esto es una terapia, pero no es necesario que los papás tengan que hacer una gran conversación ni sacar grandes temas al principio. es Lo primero que hay que hacer se llama rompehielo. ¿Romper el hielo? Nada más. Salir de la palabra, digamos, la, la palabra monofuncional, una sola cosa. Eh, oiga, ¿cómo se fue? Bien. Eh, ¿Cómo le dio el colegio? Bien. Eh, ¿Le pasa algo? Nada. Salir de solamente eso. A ver, pero un poco, ¿eh? Oye, oye, ¿y por qué no salimos? Pues no vamos a tener un lado. Oye, ¿por qué? Muéstranme un poco este juego. Oye, eh, quiero jugar FIFA contigo. Y ahí se va a soltar el rompehielo. Y va a poder preguntar un poco más. Uh -huh. No siempre va a darse una gran conversación al tiro. Pero eso lo que le dice al chico, y aquí está la comunicación verbal es, me importas estoy aquí para ti y eso abre puertas me importas, estoy aquí para ti eh, conversamos con el psicólogo clínico don Nicolás Cerda señoras y señores, a esta hora de la tarde ¿usted tiene su consulta en Concon don Nicolás? así es, en Concon, en San Cristóbal 40 ahí atiendo por si alguien alguna vez quiere venir en San Pero Cristóbal 40. Pero, este papá hoy te escucha, es que, de hecho, una de las cosas que me encanta es poder ayudar. Hay cosas que hacen, hay, hay pequeñas, en psicología hay pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Y, por ejemplo, y por ejemplo que, don, tal, don Nicolás. Es un, a veces okay. es un pequeño detalle, sí, cuénteme. Sí sabe que estaba, estaba leyendo un diario que es eh, a través de las redes sociales y que eh, tiene una página web que es del sector de conconto del litoral dice más de 4.400 niños en la región de valparaíso esperan un programa ambulatorio de reparación del estado un total de 4.462 niños, niñas y adolescentes de la región de Valparaíso aguardan por un programa ambulatorio de reparación del Estado. Así lo aseguran las cifras respecto de este tema. Eh, qué pena esto que muchas veces no tengan una red de apoyo y tenga que el Estado, lógicamente, estar presente y a veces, imagínense cuántos meses tienen que esperar, pues. Mire, yo sueño con, con diferentes cosas de reparación. Yo encuentro que el Hospital Digital Cosa que se, que se ha hablado muchas veces eh, Yo creo que alguna vez sea sea real Y eso el Hospital Digital también Lleve también al Hospital de Día Si, si le comento la escucha el Hospital de Día Cuando se cerró el, el CREAT de Playa Ancha un, Hace años atrás eh, Después se acuerda de, de esas terribles cosas Que habían pasado en ese CREAT eh, se, se trató de armar un sistema Que se, se llama Hospital de Día Que ya. eso es al, al que los jóvenes puedan integrarse a la sociedad, sobre todo los jóvenes que tienen problemas o que necesitan reparación. Eh, y bueno, todavía ese, ese proyecto quedó en, en veremos. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo que les decía yo, aunque hoy día se está tramitando, y esto es esto es de ningún partido político, a ningún color, se está tramitando una nueva ley de salud mental, pero tarde, y, y también con poco presupuesto. Entonces, piensen que con, con muy poco se puede hacer mucho, Y en verdad se necesita mucho recurso para poder trabajar estas cosas. Eh, y, y por lo tanto, eso es lo que va pasando, que van quedando niños fuera. Y, este, y esto es un problema que va generando, o sea, que va escalando, porque estos niños que no se reparan, estos niños que no se recuperan, van generando más patologías, van generando más cargo también. O sea, si usted dijera un ahorro para el Estado, no lo es. Es al revés. Va generando más cargo, claro. va generando más problemas, va generando más eh, enfermedades psicológica psiquiátrica y por lo tanto es muy importante que el fin de cuenta está esta ley logre tomar toda esta toda esta esta gran lista de espera que existe y pueda generarse esa reparación en esos jóvenes y esos niños Oiga, y, y la salud mental dentro de los problemas de salud actual debe ser uno de los eh, mayores eh, eh, temas de salud que está a la deriva en nuestro país me imagino no la salud mental Mire, si usted encuentra en la lista espera son de 3 millones de habitantes, yo le aseguro que hay más o menos, eh, por el orden de entre 7.000 a 8.000 personas por eh, psiquiatra para que usted, para, para que usted haga una idea entonces para conseguir, si usted, si usted no, no sé si usted o alguien de su familia sabe que si quiere conseguir una obra psiquiatra casi hay que pedirla con 3 meses de anticipación cuando usted tiene un, un paciente que yo se lo digo yo como psicólogo que tengo, tiene un desequilibrio, yo necesito equilibrarlo para, poder para tener terapia tengo que pedir sobre cupo. Bueno, es un problema grave. No solo que lo, des, lo desató un poco la pandemia, pero ya veníamos, eh, digamos, con una deuda, digamos, histórica de por lo menos de un retraso de 20 años en el tema de salud mental en Chile. Y por lo tanto, hoy día tenemos muchas más personas que tienen desórdenes de salud mental, ya sea desde leves hasta hasta grave desde ansiedad, problemas de insomnio, problemas de, de, de depresión, problemas problemas de relaciones diferentes problemas que, que al final nadie se ha podido hacer cargo y no hay recursos suficientes y por ejemplo yo solamente le pongo un, un, un ejemplo mío digamos de, de mi rubro eh, cuando usted va al servicio público a atenderse por un, con un psicólogo le dan la hora, ok, va la hora usted expone entre, entre comillas, expone sino que más bien cuenta un poco lo que le pasa, cuál es su problema cuál es su queja si, en, en muchas teorías se dice queja Eh, o su problema ok, cuento mi problema, me desahogo eh, pero la, la la terapia que sigue la sesión que sigue, tengo que volver a hacerlo con otro terapeuta y tengo que volver a contar eso se llama retraumatizar a una persona porque si yo lo, yo lo hablo lo, es como una caja abierta yo lo que espero es quien poder trabajar esa caja para poder cerrarla en algún minuto si yo tengo que estar abriéndola todo el tiempo lo que único que estoy haciendo es retraumatizar al, pobre, al paciente entonces Eso es un problema grave que tenemos hoy en día. Tenemos no tenemos psiquiatra uno. el tema de las licencias médicas, para que para que le cuento, si usted usted mismo va a poner conversado el tema licencia médica. Así es. Las licencias psiquiátricas son las que más se rechazan, en un 40%. Y, y son las de más peligrosidad, sobre todo en el tema de cuando son depresiones graves, porque eso es con eso probablemente tenga intentos o ideas son suicidas. Entonces, tenemos un problema importante en temas salud, salud mental que todavía no nos hemos hecho cargo en chile nicolás cerda psicólogo clínico don nicolás eh, respecto a este tema del hospital de día y este era un proyecto de gobierno que nos siguió ¿qué pasó eh, mire era uno, era un proyecto de gobierno ya que se, se fue con el, con, el, con el presidente piñera el presidente piñera el ex presidente señora de hecho cer rol crear play ancha Yeah. se armó el proyecto se, el, el CORE, se consiguió los recursos para el CORE y por X motivo que no vale la pena ni mencionar, digamos por temas políticos eh, que, que no ni siquiera de un sector o de otro, decidieron no terminar con el proyecto cuando el proyecto ya estaba, era un CREAT o sea, por tanto infraestructura ya estaba eh, lo, ya estaba los CORE estaban de acuerdo, digamos al Consejo Regional está de acuerdo en entregar las plata que se necesitaban que no eran mucho, eran como 500 millones Para, para lo que usted escucha, 500 millones para un creador de Playa Anche que casi tenía dos cuadras. Eh, era era bastante poco, porque se podría haber atendido, qué sé yo, a 5.000 personas diarias. Mm. Eh, ¿Y una? ¿Por qué don? porque Porque a un director, yo le puedo decir, no tengo que decir nombre pero porque a un director le pareció que el proyecto no era suyo, entonces políticamente no iba a sacar beneficio. ¿Me entienden? De esas cosas nosotros, de hecho la gente ya está aburrida de esas cosas, de, de, de egos propios, de no ver el, el, el, el bien común. si ¿sí? Nosotros necesitamos servidores públicos. Y ahí quedó que un proyecto que era espectacular en nada. Don Nicolás Cerda, un placer haber estado en contacto con usted. Muchas gracias por haberse dado el tiempo para contestarnos y Eh, darle estos mensajes de, desde la mirada de un profesional a nuestro radio escucha ¿cuáles son sus redes sociales don Nicolás? mis mi redes sociales en es ncerda, ncer, ncerda, eh, ncerdad ncerdad eh, que es la de instagram, mi página es equilibratumente.cl y si alguien quiere whatsappearme me puede whatsappear sin ningún problema al más 569 7865 5700 Eh, de más está decir que soy un profesional que le interesa a la salud mental no solo eh, atiendo particular, sino que también eh, atiendo a personas sociales. O sea, si hay alguien que necesita la ayuda, eh, la profesión la profesión de, psicó de psicólogo es primero ayudar a las personas. Así que, si, no, si el, el tema de la plata no tiene que ser un tema para poder tener buena salud mental. Muchas gracias, don Nicolás. Muchas gracias, don Nicolás Cerda. Que tenga muy buena tarde igualmente Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. El psicólogo clínico Nicolás Cerda, hablándonos de varios temas, don Gianni Panchetti, a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval. Sí, haciendo reflexión además a temas tan uh, sentidos como lo era el que conversábamos hoy día las, uh, las informaciones, las noticias. Uno entrega un mensaje, pero cuando viene de un profesional que encuentra muchas veces las palabras correctas y certeras para poder dar, como se dice en el buen chileno, en el callo se agradece. Pues prácticamente una... Atención psicológica gratuita para nuestros auditores. Ah, sí, en el gracias. Servicio Social además también de la Radio Carnaval FM, así que uh, agradecidos, ¿no? del tiempo, de la amabilidad y la disponibilidad que tiene siempre el psicólogo clínico Nicolás Cerda para conversar con nosotros y dándole ya así el...